Bueno Martín,、eh, primeras palabras. Bueno, primero gracias por el acompañamiento. A pesar de las diferencias, me han acompañado siempre.、Eh, el apoyo que he tenido del, del espacio político, fuimos a una interna muy dura.、Eh, cuento con un equipazo.、Eh, estoy esperando al resto de la, de, del equipo, de, de, de los que hoy este, les tocó perder, pero acá hay un solo este, equipo que mañana empezamos a trabajar para Patricia Bullrich. Esto es un éxito de Patricia Bullrich, siempre lo dije, es la campaña de ella. Creo que es la persona que está preparada para ser presidenta de los argentinos y a partir de mañana empezamos a trabajar para sí, Octubre. ¿Está con preocupación por, lo, por el fenómeno Milley? Por supuesto,、eh, Octubre va a ser un desafío grande para todos los argentinos.、Eh, Argentina no está como nosotros queremos. Queremos trabajar para esa Argentina grande y vamos a juntar a todos los que s o ñ a m o s con este proyecto. ¿Qué mensaje se dio hoy? ¿Qué es lo dijo la gente con esto? De... Bueno, yo creo que fue una semana muy dolorosa, hubo asesinatos,、eh, incertidumbre, la parte económica que no funciona. Claramente hay un castigo al gobierno nacional y a la clase política. Así que ahora es responsabilidad de todos, sobre todo de Juntos por el Cambio, estar juntos,、eh, muy abrazados y con ese proyecto para octubre. e s e triunfo lo traccionó Bullrich para vos. Totalmente, totalmente. Bueno, ¿eh, ¿Va a venir este, Torroba? ¿O te llamó?、Sí, Está n viniendo para acá, así que yo, si quieren, lo esperamos un rato porque están v i e n d o los, los otros dirigentes. Aquí me encantaría una foto con, con toda la oposición. ¿Te llamó Patricia? No, no, ahora la voy a llamar yo. Ajá. ¿Qué Ajá. á le vas a decir? Lo primero. Grande presidenta, es la futura presidenta de los argentinos. ¿Ah, sí? Sí, señor. Pero, o sea, ¿ya estiman un balotaje、eh, Bullrich-Milley? No, vamos a ver, vamos a esperar los resultados finales, seamos、eh, precavidos, pero bueno, es un buen triunfo de. de Patricia,、eh, de Juntos por el Cambio. Y bueno, la sorpresa es mi ley, vamos a ver cómo, cómo se trabaja eso. ¿Los、esto. votos de la reta lo están pensando que pueden migrar para el lado de mi ley? e s o quizá es, es más, más tarde ese análisis, pero digo, ¿le preocupa eso? Vamos a ver qué pasa el lunes. ¿Qué números tenés de la Pampa? ¿Son la s p r i m e r a s fuerza s atrás de mi ley o son la tercera fuerza? No, hasta ahora ya estamos primero, pero vamos a ver los resultados. La verdad que vengo recién del Colegio, del colegio Nacional, todavía no he podido mirar bien los números.